Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Y en este martes iniciamos en Tecate, y en Baja California. Ahí está Cecilia. Buenas noches, trompudita. ¿Eres de ahí de Tecate? Sí, aquí somos. Lo Andale. empecé a escuchar gracias a mi novio, porque en su fábrica, él es encargado de la fábrica y su cuñado... Entonces, él, él pone el Panda Show eh, a toda la fábrica para que la escuche. ¡Ay! Dile que le mando un beso y un abrazo <ríe> ahí a tu no! no Espérate. Y entonces, el día le dije, te voy a hacer una broma. Y él me dijo, no, no me hagas una broma porque no te voy a contestar. Y le dije, no te vas a dar cuenta. Y dijo, ay, conozco la voz del panda. De volada me voy a dar cuenta, me dijo. Y le dije, no creo. Y pues ahora que a hacer la broma... Entonces Elías es el novio que le vamos a hacer la broma y que él te enseñó, te educó, te instruyó para que escucharas el Panda Show. Sí, así es Entonces no le podemos hacer la broma porque es mi compita Ay, no, no, qué compita, qué nada Oye, si le pone el panda show a toda la fábrica, eso está de pocas tuercas, chanclura Ya lo sé, era lo que le quería comentar, dije, uy, se le va a hacer Oye, ¿cuánto tiempo llevas con el canchanchan? Eh, ya tenemos ocho años juntos ¿Ocho años y ya viven juntos o no? Sí, ya vivimos, tenemos dos meses que vivimos juntos ¿Qué edad tiene? Eh, 23 años. José, que empezaste con él a los 15. Sí, así es. Oye, ¿y él también tiene 23 o qué edad tiene? No, él me gana por 10 años, tiene 34. Uy, aparte, te lo agarraste experimentado. Bueno, ¿qué bromita mm, para Elías? Pues me salí de la casa, me escapé, le dije que iba a ir con mi mamá. Ajá. Y ahorita en unos minutos le volví a mandar un mensaje y le dije que iba a ir con mi hermano. Okay. le dije voy, le mandé un mensaje y le dije voy a ir con mi hermano eh, por un gatito así le dije porque tenemos gatitos entonces le puse en el mensaje y lo que pasa es que hoy ensaya el grupo de mi hermano hoy oh, ensaya okay. okay. su... ah tu hermano tiene un grupo sí de música qué tipo de música toca tu hermano ah, Creo que se reña, se reña, se reña, algo así. Se sí, reña, o sea, Ajá. chunda, chunda. Sí. chunda. Okay. Así es. Pero música chunda. Okay. Sí. Y luego... Y entonces ahí está un muchacho que es vocalista, que se... le dicen pancho, pero... Mi, mi gordo, pues mi novio, eh, es muy celoso con él, como que yo me llevaba muy bien con él y todo, y platicaba y así, y como que él agarró un cuerpo con él, no sé por qué. Entonces, le menciono a Pancho y como que se enoja. O iba con mi hermano y me decía, ay, seguro vas nomás para ver Pancho, o estás haciendo con Pancho, o Pancho te llamó, así. Entonces, le dije que, que iba a ir con mi hermano, entonces, cuando le dije que iba a ir con mi hermano, me dijo, sí, seguramente con tu mamá. Porque pues sabe que está mucho muchacho en la casa okay, y pues, okay, okay. Que con él. <ríe> Y luego, y luego Y pues yo le quiero, le quiero marcar Y decirle que Pues decirle así como que uy gordo Adivina que, porque siempre cuando mm, Cometo un error así, le digo siempre así Gordo, adivina que Lo que hiciste, es <ríe> Y decir pues, con el banche a dar la vuelta Me invitó y pues Lo quería ver porque pues, es mi amigo Y no quiero que pienses más Solo vine a dar la vuelta con él Y pues se va a reaccionar, se va a enojar Le vas a decir que vas a... O que fuiste a dar la vuelta con Pancho <risa> sí. O sea, tú supuestamente vas con tu hermano Que se llama, ¿cómo quedamos? Eh, Justino Con Justino Ok, Justino y tu casa están muy lejos eh, Como a un... dos cuadras Tres cuadras, cuatro, cuatro Híjole, chale, no está muy cerquita Es que... Pues, es se que puede. se va a enojar, se va a molestar Con pues, cualquier cosa va a aprender Bueno, ¿por qué no le dices? Ahí te va, mira, iji. Que saliste, fuiste con Pancho a darte la vuelta. Tú dime una zona que esté más o menos lejan, lejana allá en Mexicali. Pero el chiste es que se le descompuso el carro a Pancho. Entonces están esperando a que llegue la grúa o algo. Y que te vas a tardar porque necesitan que arreglen el carro de Pancho para que se regresen. Y ahí tenemos sí. el match. Sí, sí, sí, sí. Órale, ¿estás lista? Sí, sí. Sí, sí, lista. Pues vámonos, pegamos, se engancha o no se engancha. Recordemos que este es un panda fan. Las bromas están en este casto show. Mm, bromas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi pandita, un saludo con él desde León, de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Vamos a mandar un saludo aquí a toda la banda de la ciudad, a todos los que te escuchan a través de la mejor 99.9. Un saludo también para toda la bandita de MC. Te deseamos que sigas de tu programa y te quiero decir que me gusta tu mamá. Saludos. Las bromas en el panda show. Claro. La mejor FM Excelente Bueno Amor ¿Qué pasó? Es que vine acá con el Tino y me mandó mensaje el Pancho Me dijo que Ajá. íbamos a dar la vuelta Y pues me vine a dar la vuelta con él Y ah, ya, ya, ya luego? Y estamos en el testerazo, se descompuso el carro De el Pancho Que bueno no Ay, amor Y se descompuso el carro, el carro del Pancho Y te quería decir que yo si voy a venir No, ay, Amor. ay no no voy a ir. Es que, es que él me que si quería dar la vuelta Y pues yo nada más, amor, pues yo lo quería ver Porque es mi amigo ah, mira, vale. A amor, vale nada, na nada más lo quería ver como, como amigo pues, Nada más sí, que como sí, sí. amor sí, sí, sí, sí, amor, está bien Amor, vi No Amor, que yo vi noche y luego mañana no me voy a levantar Habla el altino, habla al altino al Ay, amor, el tino ni contista Yo le marqué, ¿tú crees que primero te iba a marcar a ti y le marqué a él? Hablarle ¿Le, le, le marqué a él? La negra ni contesta, no sé dónde tiene el teléfono. ¿Y por qué te fuiste con él a ver? Es que me dijo ¿Eh? que quería platicar conmigo. Ah, platicar contigo. Mm, está bien. Sí, pues no, dijo que quería platicar conmigo y pues nos pues, a dar la vuelta. Y Sí, pues nosotros íbamos, pues, habla, íbamos, pues, íbamos pero íbamos, ay, amor, no Es que íbamos en una carretera, amor, íbamos, pues digo, vamos a andar pues nomás para seguir platicando. Y porque se calentó el carro y hasta aquí, pues cerca de Carmen Cerdán y como que se hizo la orilla y, y ah, ya no al se sorprende. Carmen Serdán, andan, no manches. Ay, amor, no está lejos, está súper cerca. Y yo qué sé. Llegaré cuando pueda. ¿Cómo que llegarás cuando pueda? Pues sí, no quieres venir. Y pues, si no no contesta. Amor, en el carro. Márcala la negra. No me contesta, no me contesta ella, ni el tino, no me contesta nadie, ni mi mamá. Mi mamá yo creo que estaba dormida. Cuando vienes, se estaba secando el cabello, y a dormir. Estás mintiendo. o sea, ¿dónde estás? ¿Por qué te voy a mentir? Ah, pues como quieras, ¿crees? Pues, pues me, estar aquí pues con me, él. Pues me estás mintiendo, porque me, me, me mentiste que, que ibas a ir a ver al gato y lo ve. Te estoy avisando, monó, para que no pienses mal, que vaya a hacer otra cosa con él. No voy a hacer nada, no, solo quería no, pues, platicar con él. No, está bien, yo no pienso nada mal, simplemente, pues, si se le descompuso el carro, pues, háblele a ver a quién, que le hable a su suegro. Amor, ven, porque su esposa está marque y marque <risa> Pues, pues que le conteste, a mí que me importa Yo mm. que tengo que ver ahí en su asunto, ¿sabes? ¿Eh? Ay, amor, pero ven por mí A ver, a ver, fíjate las cosas que estás haciendo, eh No va fíjate Si, sí. no, no, ¿para qué te ¿para qué te digo? ¿Sabes qué? Pues que le conteste a su esposa y que le diga que se quedaron ahí O háblale el tiempo que vaya por ti Porque sí. me mentiste? A ver, ya, ¿por voy. qué? Después llevo a la casa Nomás cuando llegue No creo que me andes reclamando Ni diciendo nada Como siempre Ahora <risa> Entonces como quien dice Vas a salirte con la tuya Pues sí, Nomás voy a platicar No voy a hacer nada mal Ajá Y entonces estás usando De pretexto Que se le descompuso el carro Para que así así mm. ¿Ya vas a empezar Con ¿verdad? tus celos o qué? No ¿Celos porque Si te lo que estás haciendo Las cosas mal ¿No? ¿O no? Mm. Siempre lo mismo es? Pancho Solo es mi amigo ¿Quién está haciendo Las cosas mal? ¿Pero porque pues, estoy haciendo quién? las cosas mal? ¿No estoy haciendo las cosas mal? qué tienes que andar haciendo ya con él Si tú sabes que no puedes irte para allá Eso solo quería platicar con él Ah, pues quédate platicando con él tal si lo querías hacer como pretexto Para quedarte con él adelante Entonces no confías en mí, Pues obviamente con lo que estás haciendo ¿Quién va a confiar en ti? Mm. Dime, ¿quién? ¿Por qué me dices una cosa y terminas haciendo otra cosa? A ver, explícame A ver, hay que por ahí ¿Confías en ¿Cómo mí? Quieres, ¿Sí no? ¿Cómo quieres... o no? quieres... Dime. ¿cómo, ¿Cómo quieres que te comprenda si... Si tú eres la que está haciendo las cosas mal, no yo? O sea, explícame. O sea, yo quiero que tú me expliques. Para yo poderte decir, no, pues sí, sí, confío en ti, mamá, no, pues sí, pues sí, no. No, sobre". entonces estás desconfiando de mí. <ríe> sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo no voy a desconfiar de ti si tú me dices una cosa y terminas haciendo otra cosa? Dime, ¿cómo quieres que confíe en ti? si realmente tú te estás contradiciendo, o sea, no le encuentro lógica, o sea, quieres que te diga yo, no, sí, sí, confío en ti, para que ya andes bien a gusto ahí esas cosas, yo no te voy a decir nada, Es nada. que lo que pasa, que pa espérame, es que lo que pasa, Pancho me dijo que lo acompañara a dar la vuelta porque quería platicar conmigo porque tuvo problemas con su... y, pues, okay, y solo y haría... quería platicar conmigo. ¿Y tú qué consejos de de que de, de, de le vas a dar o qué? Dime, mi amor, ya como entonces, tú, como no tenías la confianza con tus amigas O sea, es lo mismo. Ah, sí, pues tú Tú, tú Separaste a, a mis a mis amistades de mí bueno, Pero ya eso ya quedó atrás, no me interesa ni Sí, ni. pero es que era rápido, yo, y rápido. yo no pensé que se iba a descomponer el carro Ah, pues ni modo, mija Allá quédate mi amor, Tú te fuiste no. sola Yo ni mesmas más Yo no tengo la culpa de nada Ya, a ver cómo le hacen Sí, y, pues, pero por eso ya, te estoy avisando ya Para que no haya problemas, sí, para que no te sí, enojes. Sí, sí. No, pues no, no. No, no hay modo de cómo enojarme, O sea, ya andas solita. <risa> Está bien, pues, sí. Este, nomás cuando llegues, pues... Necesitamos hablar ya muy seriamente de... Gordo. De estas ¿Qué? No te esclame, hijo. ¿Puedo ir ah. con mis amigos? ¿Tú? ¿Sí? Yo no te digo nada con, amigos, ¿con tus amigos, ¿o sí? Y co a ver, ¿con quién he salido? Dime, ¿con quién he salido? Ah, no, pero te quieres a comer con las tengo? chicas guapas. Dime, ¿Qué amigos tengo? amigos? Muchos, mundo. tienen muchos Sí, en mi trabajo, o sea, estoy en mi trabajo, Cecilia o Dime, ¿con qué, qué, pues ¿qué piensas? Tengo? ¿Quién soy? ¿Qué clase de mujer soy? ¿Qué piensas, mi amor? No sé, tú dímelo tú Mira, dímelo, yo confío en, en ti, cuando te vas yo confié ti Yo no pienso que vas a hacer algo malo, tú en mí no confías Sí, sí, sí. cuando me he ido? cuando te he dicho? ¿Sabes que no si voy a ir a tal parte así? ¿Sí? ¿Cuándo? Dí? Ah, cuando te ibas con las morras? ¿Cuándo morra? cuando te fuiste al polvorín, pues, amor? Yo no supe qué es. Me enteré porque alguien más me dijo. ¿De qué estás hablando? Mm. Ahora sí, ¿de qué estás hablando? Estás hablando Ay, de cuando, no. de la Karina y esas. No, bebé. Sí, ya ¿Ya sí. visto. No, sabes que... De, de, pues, de eh, ojalá y... De veras estar descomposado. Pues, Escucha lo que y... estás diciendo, entonces... Pues, ¿Qué? si quieres, terminamos y me voy a la casa, tú sabes. Me voy con mi hermano y allá me voy. De todas maneras pues, me voy a ir. Pues, si es lo que estabas pidiendo hacer, pues queriendo hacer, ¿para qué me dices a mí? Las cosas sí, ahora, descomponen, ¿quién? tú no eres perfecto, ¿Qué? ni yo soy perfecto, nadie no, no es perfecto ¿Y si no eres perfecta, ¿por qué te fuiste con él? Ay, porque no soy perfecta, vamos <risas> ah, Órale, y entonces por eso me estaba, me estaba diciendo que ahora sí te quieres poner las pilas y que no sé qué y sales con eso Ay, gordo, ¿ves? ya, es que eso que así Siempre que quieres hacer o sale una idea positiva a la riega A Solo ver, porque dime, estoy llegando al pancho, es un amigo, qué infantil eres ahora. Está saliendo bien, no, pues, amigo. Pues ok, es tu amigo, pues que le habla a su familia, saben que estoy con una amiga aquí, pasó esto, se me descalentó el carro, voy a engancharme la mano. ¿Y tú? No tienen por qué malinterpretar las cosas, son amigos, ¿no? A ver, pues pongámonos de acuerdo, ¿vienes por mí? Sí o no. ¿Para qué voy a ir por ti? Porque nos ayuden, no son para que veas que no hay nada mal. Ajá. ¿Desde cuándo? ¿Desde a qué hora te fuiste con él? A ver, dime, ¿desde de a qué hora? Desde hace media hora, pero de hace media hora se descompuso el carro Ah, ¿y qué hicieron todo ese ratote que se les descompuso el carro? A ver. Pues, explícame vienes, a ver Vienes por mí ayudes al panchito con su carro ¿Y yo por qué le voy a ayudar? Ay, amor, pues no hay nada malo como, pues, pues, pues ayuda pues, No, ¿sabes que No, Mel? Ah, a ver, ¿cómo la...? Amor ¿Amor qué? A ver, dime, amor, ¿qué? por favor si, son bien, tan, ya. si dices si dices que son amigos que le contesté a la Lupita sabes qué? pues ando aquí con una amiga se me descompuso el carro pues vengan a ayudar y ya pues que vamos a Los hacer va? gordo pues que vamos a hacer ya llevo cuando pueda ¿Cómo que vamos a hacer pues sí que puedo hacer nada voy a llegar ya cuando pueda, ya. pues sí el bueno. que quieres que vaya yo por ti que, que todo esté bien normal así y, y si me va a terminar por eso pues qué infantil saliste gordo Ah, Ahora resulta que yo duele el infantil Óyeme sí. Si todavía de que no, no por el hecho de que te pasé la mamada Que hiciste con el Z Quieras volverlo a hacer porque sigues abusando tú de la confianza? Ver, yo pues le mento Ya cállate ya Ya cállate no ya, ya Ay pobrecita Cosita Bueno tal pues Ahí, ahí a ver pues para hablar. que sepas, él la tiene mejor que tú El que pues, tú no Qué bueno, sí, qué bueno que ya desquitaste tus ganas Ya lo hiciste, qué bueno Sí, quiero ser diferente a vos a ver, ¿Diferente a qué? Ya, amor, ya, pues ya, sí, ya Si no te, te dije nada con el Z, ¿qué te va a decir de ahorita? Que ya estás ahí con el Pancho Sabrá, ¿dios dónde? Y sabe, ¿quieres? Que te vaya a ayudar ¿Sabes qué? Okay. ¿O qué? O le doy, doy, pues, doy Raychardino ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el pancho Que es una broma ¡A toda máquina! Bueno. ¡Ay, ¡Lo no, que no tronabas, pistolita! Pues la verdad es que el Pancho es más lindo que tú ¡Ay, Dios mío! A ver, Elias, ¿por qué te pones tan celoso de Pancho? A ver, platícame ¿Por qué? Nadie diga nada, amorcito pasa, yo que te voy a explicar no, no es cierto, ay, a ver, a ver, a ver, hay algo oculto ¿qué onda, porque no, hace rato no, también lo estabas no callando, impını, le iba a hablar y tú cállate, cállate, toda mira, era pasa, si lo vas a pasar por mi fábrica te digo todo. Claro, por supuesto, oye, antes que nada te agradezco porque me dijo Cecilia que le pones a la fábrica el panda show, eso merece que te mande un beso, chiquito. No, no, no, espérate, espérate, espérate. Espérate, no, yo quiero que me va un pandacel, mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, oye, hijo, pues es que mi teléfono ya está roto. Neta, te lo juro, todo el día le ponemos el pandashona ahí a los trabajadores. Todo ah, el día. Ayer es un amor. Claro, mi hijo, pues a nosotros tienes mucho rating. De hecho, yo le decía a Cecilia que no quería hacerte la broma porque realmente eres un panda fan, cosa que te agradezco. Pero no te hagas el helo, platícame qué pasó con el panchito, a ver. Ah, no, es que, es que eso ya no me toca. Platicártelo yo que te lo platique ella. A ver Cecilia, ¿hubo algo con el Pancho no. entonces? No nada ni compita, no Porque tú me dijiste que desde los 15 andas con con aquí con mi cuatelía. Ah, ¿El gordo, sí? Que viven desde hace tres meses, todo bien. Pero me comentaste que supuestamente él te cela con Pancho porque no sabes no por qué. qué. Sí, yo, la la quiero, la quiero, yo lo tomo. ¡Sí a llorón! A ver, uno la de los dos va. está mintiendo. ¿Cuál es la verdad? Vale, la verdad, ¿sí? <risa> no, hombre. No, no, yo no yo no va a decir nada. Porque le vas, a decir dijiste no, sé, no, sé, no sé qué, no sé qué. Cecilia, mírame fijamente al teléfono. <risa> sí, sí, sí. Eso, Platícame no, no. qué, pa no, Platícame qué pasó con el oye. Pancho. <risa> oye, oye panda. <pasa. risa> ¿Hm? ¿Panda? La neta, la neta, mira. Te escuchamos en el radio. <risa> ya sabes sí, que va a decir, tú, eh. es un pueblito chiquito, aquí donde vivimos. Ah, o sea que te echaste un detallito con el Pancho. ¡No! Ah. ¡Oh, Dios! Oh, ¡Ay, no! No, <risa> no hombre, no. Ahora lo a su mujer y por fin si me lo será conmigo. nada Ah, pero aparte el Pancho es casado, ¿verdad? Ah, ¡Sí es cierto! <risa> ¡Ay! Oye, ya ¡Wow! no más falta que la familia del Pancho escuche el fan show. Pues Ay, claro, Tecate, sí. en Tecate, pueblo bicicletero, pues cómo no. Si que fuera México, no. Oye, Elías, decía, decía Cecilia que nunca ibas a caer y mira, cae más pronto un hablador no. que uno de Tecate. A ver, no, dime, ¿qué no. sentiste cuando te dijo lo de Pancho? A ver, dime. No, ya, ya no sentí nada porque pues yo le dije que ya me iba por ella porque pues prácticamente siempre me estoy quitando la camisa por ella y se con sus cositas pues como que ya no van, ¿verdad? Ay, pero, oye, pues, pero nada más estaba ¿sí? platicando con el Pancho, o sea, de amigos, nada más. Oh, ya si suscribieron pues sus sí, que ver eso, no, ya. No, pues sí, pues sí, pues sí de esos amigos son hasta yo quiero amigas de esas porque oh, pues no, no, no, no, no. Ah, ¿Ya viste cómo se puso? Eh, pues, ¿sabes lo Cecilia, que dile por qué le hiciste la bromita a tu canchanchan, mija. Gordo, es que te amo mucho no. Te amo mucho y, y, y pues la verdad Estar contigo pues es lo mejor Que he decidido Como que me daba miedo estar ah. contigo otra vez Y, uh. y volver a iniciar ah. la relación ah. Ajá. ¡Ay, es en serio, menso! Te amo mucho, gordo Baboso okay. sí. Oye, Elías, ¿y es una fábrica de qué la que tienes? De maquilas de costura Órale, pues mándale saludos a los empleados, porque seguramente no, pues claro ahí la escucharán sí. a todo volumen, a tus compas. No. No, pues claro que sí, todos los días, mira, se molestan de que te ponemos a veces, pero pues a nosotros nos vale ah, Y por o qué sea, se de... la chamba se les hace más liviana, ¿no? Pues ya sé, luego a veces pasan sus bromas así bien picaronas y ahí queriéndonos, están riendo y luego eh, toca unas bromas así bien bien curadas y nos toca a la hora del break y me dicen, ah dice la broma, la broma y dice ponle pausa porque te escuchamos por, por la aplicación y dicen, ah, oh, ponle pausa, cuando entremos pues le vuelves a poner, y pues sí, así les hago, porque pues a algunos les gusta a algunos aunque no les gusta, pues lo oyen y pues prácticamente te están escuchando aquí en la fábrica como unas 40 o 50 personas. Ah, qué chido, sí. y qué padre que estés ahí en la aplicación de Claro Más. Sí. <risa> pues eso, que te escuchamos por muchas partes. Oye, no ahora no que, la aplicación, ahorita mande. que veas a Cecilia, revísala bien porque creo que Pancho le dejó el corazón muy ancho, ¿eh? ¡Ja, <risa> No no, no, te, no te preocupes, ya ya ya estamos enterados, pero bueno. Bueno, Ceci, díganme, entecate cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. A toda máquina. Panda, Panda Show. Panda show. show. Telegram para bromitas 553 726 3482. ¿Qué onda Ingrid? ¿Cómo estamos? Hola, Panda, bien ¿y tú? Hola, Ingrid, a toda máquina ¿y tú cómo andas? Igual, a toda máquina. ¿Qué onda? ¿Qué pasotes? ¿A quién le hablamos? A mi hermano. La broma va para mi hermano. Para tu hermano que se llama como la víctima en esta bromita. Axel. ¿Y qué broma para Axel? Mm, pues decirle que agarré su celular y su laptop para viajar porque necesitaba ayudar a mi novio. Agarraste su celular y su laptop. Él dónde vive, tú dónde vives, ¿de dónde lo agarraste? ¿Cómo este, está el negocio? Aquí vivimos en el estado de México, en Chalco Ajá. Nada más que él vive con mi abuela y yo vivo con mi mamá. Entonces Ajá, hace rato y... ya yo me encargué de de robar todo para la broma. Bueno, más bien de tomar Porque de robar se oye no, no, muy feo Sí, sí, sí, de tomar Ok, entonces tú tomaste el celular Y tomaste la laptop y la vendiste De esto se ya, se trata la broma, ¿no? Sí, y le voy ¿Para a decir, ayudar a quién? Para ayudar a mi novio ¿Y qué? ¿No tiene dinero tu novio? ¿Por qué necesita bar o qué onda? Este, está de vacaciones mi novio No manches, ¿neta? Uh -huh. ¿Neta? ¿Neta? ¿Y desde hace cuánto tiempo se fue de vacaciones? Hace un mes y medio, dos meses. ¡Órale, qué envidia! Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con tu novio? Eh, dos años. Dos añitos, ok. Bueno, entonces resulta que tu novio necesita apoyo uh -huh. y por eso decidiste tomar y vender, en este caso, la laptop y el celular, ¿no? ¿Y luego? Uh -huh. Le voy a decir que, que me acompañó mi mejor amiga, que ella me llevó a este lugar para venderla. Y que el chavo este con el que las vendí ahorita me está pidiendo las contraseñas para revisarlas. Claro que lo único que te están pidiendo, lo que te están pidiendo son las contraseñas y el password. Este, pues porque pues te están reclamando, tú ya las vendiste. ¿Ok? <risa> pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Center. La diversión está en este, que es tu show. Mmm, bromas. Buenas noches, mi pandita. Quisiera pedir si ¿sí puedes mandar un saludo para mi hermosa Chivis, escuchándonos allí en Zumpango, Estado de México, de parte de su amado Daniel. Muchas gracias. Las bromas en el Panda Show. Claro, La mejor FM. Excelente. Instagram.com diagonal banda zambrano 25 oye pollo ¿Qué? este necesito un favor ¿ok? que este necesito la contraseña de tu celular y de tu laptop ¿por qué? nada más la necesito tú pasenlas no para qué para algo tú pasenlas no para qué es que las necesito no dime si no no es que agarré tu tu laptop y tu celular para venderlas para para ayudar a Leonardo, ahorita me trajo Kim acá. Trailas. Me trajo Kim no, Jardines, me trajo Kim. Trailas, no sé cómo le hagas, trailas ya. No las puedo llevar, me trajo Kim. Pues no sé cómo la, le hagas, traes esa pinche laptop y ese teléfono. Él las vendí y este, y el chavo no ya jardines, nada más, necesita las contraseñas. Cállate, cállate y escúchame, cállate y escúchame. Es que ya las vendí, ya nada más las contraseñas, no, hermano. No sé, no sé cómo le hagas. Pero me regresas esta pinche laptop y este puto teléfono, pero ya. No es que me están mandando que necesitan los contraseñas. No sé, que contras. no sé que entiende, no sé cómo le hagas, ¿eh? No sé por favor, cómo le hagas. Que sabes, cállate, sabes que cállate, cállate, sabes cállate. cállate Tú sabes cállate, lo de Leonardo y sabes cállate, que lo tengo cállate, que ayudar y que lo quiero ayudar. Que te ayudar. calles, que te calles. Entiende, cállate. No sé cómo le hagas, pero me regresas eso ahorita mismo. Me vale, es que sí. madres, cállate, cállate. Hasta que yo te diga que hables Háblate, cállate No sé cómo le hagas, pero me lo regresas ya No sé por qué, cabrones, lo hiciste Última vez Y ya le regresas las pinches cosas, pero ya Ayude, Ya lo estás haciendo Hoy por, por mí, mañana, por ti No, por favor, déjame decirle ayúdenme. a mi mamá Déjame decirle a mi mamá, ayúdenme, mamá Es algo bueno Ingrid, di Legrésame le las pinches cosas ya porque no, si no te las puedo se... regresar porque ya tengo yo el dinero Ah, no sé cómo le hagas, pero las necesito ya. Porque Ay, te ayúdame, no, no, yo, yo, no, yo te las dice, pago, cuando me llegue mi beca yo te las pago. Que te dice que te calles. No sé cómo le hagas, pero me las regresas ya. Cuando me caiga lo de mi beca no, yo te lo pago todo. No, no, porque esa la, la necesito hoy, porque mañana la Una necesito vez. para la escuela. No sé cómo le hagas, pero me las regresas ahorita. Yo bueno, necesito las contraseñas, por favor. No, regresame ayúdame. la... Cállate. Ayúdame, ¿Entiendes? por favor. No, por déjame favor, decirle ayúdame. a mi mamá. A ver, ¿Qué le vas a decir a mi mamá? Pues que agarras en mi lab y mi teléfono para venderlos. ¿Para qué? ¿Para que mi mamá me regañe? Pues sí. Pues que no mi, mamá que nada, mi mamá nada más sabe que estoy con quien, ni siquiera sabe qué anda mi mamá. Ah. No le tienes que decir nada. No, es que si no, las regresas ahorita, le voy a decir, es para que te paguen Es lo menos que te mereces ahorita. Esto es entre tú y yo, no, no hagas no, esto más grande déjame decirle a mi mamá No le digas nada, esto es no, entre tú y yo, no lo hagas el desmadre más grande las ahorita misma No te las puedo regresar Ah, déjame decirle a mi mamá, un tantito No, no, no, no, no hagas esto más grande, por favor Sí, no, ya voy para la casa, ¿eh? Sí, le dije tú, no, ya tengo el dinero, solo necesito No, ya Madre, ¿Tú? Más Solo dame las contraseñas, no te cuesta nada No, no Ya viene mi mamá, ¿eh? Voy aquí en la meses En unas meses yo te repongo lo de la laptop y lo del celular. Pues bien pendeja, ¿Sabes ¿eh? sabes que me va a caer lo de la beca? No estás es bien pendeja Ingrid. Ajá. ¿No? Oye, cállate, oye, cállate, pero es, cállate. es que además cállate. tú ni Además que pues? Tú ni usas la laptop, la tienes ahí parada. Hola, mi laptop. ya? Sí. ¿Y? ¿Y ya nada Maldita, No, seas que no sé yo no le digas nada a mi mamá, eso entre tú y yo. Pues ya está aquí mi mamá. Me mi entiendo. Ingrid, regresa esta pincela. Toque ya. No, no, no te lo nada. puedo regresar no porque ya dinero. tengo el dinero. Estás bien, pendeja. Ingrid, ¿cómo se es que te ocurre? Pues mamá, tú también sabes que necesitaba ayudar a Leo. Ingrid, ¿por qué agarraste lo que no hiciste? Porque no tenía nada otra cosa para vender Ajá, sí, y como sí, eso es sí, sí. de valor. Ajá. Y dónde chingados y dónde chingados estás, esto? Estoy aquí en Jardines. Quien me trajo con unos huellas para venderlas sí, y nada sí. más necesitan las contraseñas. Ya tengo el dinero. Solo necesitan las contraseñas para revisarlo. cálmate haces? No me digas lo que tengo que hacer, cabrón. Uh -huh. Ingrid, regresa. que te deben? y el dinero. que tienen la lap y vente para acá por favor. El o dime dónde estás. Ah. El teléfono. Dime dónde. O dime dónde estás para que yo vaya. Porque No, si no es que si no les paso las contraseñas van a van a vender todo por partes y ya no tengo ni cómo recuperarlo. Pues y le increíble. estoy diciendo a Axel que Dios se lo pago cuando me caiga lo de mi beca Voy juntando dinero y yo le recordé con otra cosa. Escucha, escucha, escucha lo que te estoy diciendo. Dime dónde está. Regresa este. Dile, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero hacer nada. Aquí es que ya no le puedo decir porque ya tengo el dinero, solo necesito las contraseñas. Ya que se les vien nena más, y yo le dije que no te dijeron nada, Ingrid, no, no me vengas con que es bien nena, pues son sus cosas. O sea, eso... Pues es sí, no te lo si, ni las usas, si, ni las usas y las tiene ahí paradas. Ingrid, mi pedo, si no las uso, Ingrid, tú no tienes que agarrar nada, por eso lo que no te quiere en la casa porque te está agarrando todo. Ingrid, y todavía se pone de pinche grosero, aparte de que es nena, se pone de grosero, Ingrid. Por favor. Mata, es que ¿Sabes que es para algo bueno? ¿Sabes que es para ayudar al Leo? ¿Sabes también sí, qué onda si con él? No va a pagar, ni tú. Ajá. Yo, yo sí que... les voy a pagar, yo sí te lo voy cállate, a pagar. porque no lo vas a hacer. Ingrid, por favor, regresa ese dinero, que te regresen las cosas de tu hermano y dime dónde estás y yo voy, por, por favor. No, no te voy a decir dónde estoy, más. Y tú bueno, vas a estar que... de chillón con mi mamá. A ver, pinche chamaca, en este pincho Chich... momento, Ingrid, me vas a mandar Ay, chico, la ubicación. Chico, chico, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No te voy a mandar nada. Cállate. porque me vas a mandar la ubicación y vamos a ir contigo para que regreses este pinche dinero y me traigas mis cosas. No me voy, no. me voy a callar, no me voy a callar y no te voy a regresar nada porque sabes que ya lo vendí, ya tengo el dinero. Ingrid, te estoy diciendo que por favor te regresen este dinero. Las cosas no, me están me están mandando mensajes, me piden las contraseñas. es que yo ya tengo el dinero, solo es que me llenas las contraseñas. Ingrid, que es que no entiendes. está diciendo? A Ingrid. Es? Espérate, en línea, ¿eh? No, me, no puedes. me voy a esperar, aparte es una nena. Que te calles. No te he dado permiso de hablar, que te calles. No, no, ¿No? no me calles, no me calles. ni para ¿A quién me está hablando, Ingrid? Me imagino que a mi abuela o a mi papá. Ok, a ver, aguantemos. O ¿sí? a quién Cállate, cállate, cállate. Te estoy diciendo que te calles. No te he dado permiso de hablar, cállate. <risa> no. Espérate, mírate, mírate, espérate, espérate, seria, seria ¿Te irá a juntar con tu papá o qué onda? Con con ¿Mande? ¿Ese número de quién es? Este número es de uno de los chavos de aquí, ahorita me prestó su celular y yo me salí Dile aquí, motor, mándame la ubicación en este preciso momento No, ni Kim ni yo te vamos a mandar la ubicación, ¿para qué quieres la ubicación? Para ir por ti No, yo ahorita necesito que me pasen las contraseñas, por favor estás bien pendejo no te voy a pasar nada oye deja de hablarle a ¿no esa hermana ay princesa aunque es que le hable ay perdón princesa no te voy a hablar así este sí ya te voy a pasar las contraseñas ay, ay, no, ay idiota, los dos los dos idiota. mamá ya Axel escúchenme, escúchenme, ay, me, cállate, están no mensaje. De oye, me están mandando mensajes oye qué pendejada Axel no tienes me están mandando mensajes regresa el mandando? dinero quieren saber qué dice el mensaje quieren saber qué dice el mensaje ¿Por qué? ¿Por qué el panda yo creo que esto es una broma? A toda máquina. No manches, no lo puedo creer, neta Ingrid. Ni yo no la creo. Oye, pero ¿por qué te decía así? Cállate, cállate. No, no te he dado no sé. permiso de hablar, es tu papá, ¿o qué? Es que como, como yo no vivo con mi papá. Bueno, mi papá ya no vive con nosotros, más bien, Ajá. Él, él es mi, mi papá chiquito. Oye, ¿y tu mamá sabía de la broma? Mi mamá, mi abuela, mi amiga, todos sabían de la broma. O sea que tu mamá siguió la corriente. Claro. Lo sospeché desde un principio. A ver, vamos a marcarle. Vamos a marcarle Axel. ¿Axel los escucha a Steingriff? Sí, diario los escucha. Ah, o sea que es panda fan, órale. Sí. Vamos a ver si contesta la lena y a ver si la teoría de los que son fans al final terminan enchilados y no contestan. Creo que para que vean, ¿eh? Cállate, cállate. Ingrid, cállate. No te he dado permiso de hablar, cállate. A ver, espera, espera. No me vas a colgar, voy para allá con él. Ah, ok. A ver, espérame. Mientras yo sigo marcando, vete yendo con él. El número que usted marcó no está. Para que vean Como siempre la teoría y las estadísticas dicen lo mismo, los que son fans al final. No contestan. bien enchilados. No aguantan. Va cañón. Ok, ¿ya, ya llegase con él, Ingrid, o no? Sí. A ver. Listo, te lo paso, pandita. A ver, comunícamelo. No. Me... <ríe> Está bien enchilado. Uy, ya le colgó. <risa> ¿Qué hago! Para que vean cómo se comprueba, ¿eh? Está bien enchilado, tomó el teléfono. No sé si realmente se sientan como diciendo, no puede ser que haya caído en una broma del panda show. ¡Ja, <risas> O, o se nota también que su carácter es como mecha corta. Sí, me, me cortó la llamada, le di el celular sí. y me y colgó. Bueno, pone el altavoz, pone el altavoz, ver, voy, por voy, favorcito voy. Está el altavoz panda. Axel, bueno. ¿qué pasó papá? ¿No que eres panda fan y que acá y todo, por qué te pones nena? <risa> no, Dios ya. Cállate, cállate, no te he dado permiso de hablar. Cállate. <risa> A ver, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, todo cállate, cállate, hasta que yo te diga habla. Cállate. ¿Y por qué no contestas tu teléfono? No, ¿Eh? nada. A ver, a no, ver, ya. ahora sí habla, ahora sí habla. No A ver, dame la contraseña, dame la contraseña ahorita Porque ya vendimos la laptop y el celular ¡Cállate, dame la, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Chale! Este güey está en shock Ingrid, dile por qué le hiciste la bromita al cállate No, pues lo quiero mucho y como sé que es panda fan Por eso, para que te diera el gusto de salir en el panda Oye, Axel, algo que quieras decirle a tu hermana No, nada. ¡Cállate, cállate! Cuando te diga que hables. A ver, ahora sí, ladra. ¿Qué le quieres decir a tu hermana? Nada. ¿Nada? Si sí quieres mecha corta, compadre. Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y tengo a Isaí en este martes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y su pandita? A toda máquina. ¿De dónde nos hablas, Isaí? De Virginia. ¡Órale, padrísimo! Sí. ¿Y quién es la víctima? Pues mi, mi prometida, Katia. ¡Órale! ¿Y ella está acá en México, por lo que más o menos entendí? Sí, está ahí en, en México ella. ¡Ándale! ¿Y hace cuánto tiempo que no se ven? Ya tiene como unos... Seis meses, siete meses más o menos. Seis, siete meses. ¿Cuánto tiempo llevas en los Estados sí. Unidos, compadre? Eh, lo mismo. ¿Y, y cuándo tienes planes de regresar a México, querido amigo? Pues yo le comenté a ella que llegaba este martes, pero pues le quiero decir que ya no. Si siempre no, no llego. Ah, o sea que ya estás próximo a llegar. Sí, ya. Ok, entonces ¿de qué se trata la bromita? Platícame. Pues yo me caso, pero ya tengo todo, salón, pues ya tengo banda, ya tengo la comida, todo. Oye, pero, a ver, pero ella es una mujer ya que estuvo casada, tiene hijos. Es que eh, explicas todo por partes y para entenderte, papá. No, pues ella, pues, pues sí, tuvo dos, dos hijos con otra pareja que, pues que no, no la valoró y, y pues igual su pareja está aquí en Canadá, pero pues no se hace responsable de, de sus hijos y pues yo la conocí en, en varias cosas, pero el punto está de que yo le comenté a ella de que yo no quería una pareja que tuviera hijos. Okay. Entonces ahí va, ahí va el, pues el punto de que le voy a comentar que pues yo no quiero Sí, hacerme cargo de, de mis hijos. Y... A ver, pero entonces la broma para, la broma si a Katia va, de que te arrepentiste de la boda debido a que reflexionaste y que no quieres un compromiso con una mujer que ya tiene hijos, o que conociste a alguien y que por eso ya no, porque son dos formas completamente diferentes, Isaí. O sea, sí, o sea, quiero decirle que, me, que conocí a una persona que me quiera apoyar económicamente porque pues yo estoy gastando dinero en la boda, gastar en dinero en pues sí, a mantenerla ella y pues la persona que tengo aquí me ofrece un trabajo estable sin yo llegar para allá, o sea invertir mi dinero en, pues, en propiedades de aquí y pues que ya no quiero o sea pues ya no estar con ella. Oye y en qué parte vive esta, esta Katia, en Petecala Morelos. En Morelos, pues vamos a ver cómo reacciona, se pone interesante. En directo desde el Pandacool Center, la diversión está en este que es tu show. Bromas. Buenas noches, piña, señor Gordo, Panda. Saludos desde acá de Tolpetlá, Tepic, Gravioto. Adiós, Soquito Loki. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Katia. Eh. Ah, ¿Pues ahí. Ahora. Sí, ¿por qué? Porque me salió sí, como el... un número privado. ¿Es ¿La, la llamada de alguien más o qué? No, pero me salió un número privado. Pues te quería comentar algo, Katia. ¿Qué? Pues discúlpame, pero no quiero casarme contigo ya. ¿Por qué? Pues no, porque simplemente no me siento a gusto contigo, no, no quiero un cargo que no no me corresponde y y pues me ha dado muchos motivos que que pues, pues no, no quiero hacerme cargo yo. Tú bien sabías que yo pensaba muy diferente y, y con tus actos me has hecho demostrarme que no, que no quiero. ¿Es en serio? Sí, en serio. Bueno, pues no sé qué decirte. ¿no? Pues este conocer a una persona aquí. ¿dónde? he estado reflexionando aquí y no no me quiero engañar, no no te quiero engañar a ti, no quiero que te ilusiones y, y pues no, no quiero. Pero, pues, ¿por qué? No sabes, no sabes lo mucho que me costó hacer tu si llamada decirte esto de, pues sí, de esta forma, tal vez no no fue el momento, pero pues no, no quiero. Y entonces, ¿por qué? Yo siento, no sé, pues me siento confundido, Katia, Entiéndeme. o sea, tú sabías por lo que yo estaba pasando y, y creo que siempre me, me buscabas en texto, siempre me, me echabas en cara que se con el dinero y que eso y otro. Y tal vez sí. Sí, tal vez soy muy ambicioso, tengo proyectos y creo que tú no más dado ese, ese apoyo que yo quiero. Una persona, siempre más vas a Bueno, que está tú, bien, tú, ¿tú? yo sí, sí, ya, sí, yo tomo esta decisión, está bien. Solamente espero que pues haya sido la correcta y ya esto es todo lo que tengo que decir, ¿no? Ah, ya bueno. no tengo nada más que hablar contigo. Buenas noches. Espérate, está hablando. <risa> <risa> Qué poco, oye, qué, qué rápido dobló las manos, o sea, bueno, pues está bien. No, pues imagínate, panditas. Oye, pero jamás te pregunto porque según me dices que ya hay planes, ya está preparado todo, invitados, sí. este, música, todo, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y, pues, ¿Por qué no te preguntó eso? Oye, ¿cómo vamos a cancelar la boda? Nada te preguntó al, re al, al respecto. Pues es que creo que andamos este enojados ahorita. Desde hace unos dos, tres días, más o menos. ¿Y por qué están pues enojados? Porque, pues porque ella piensa que yo tengo, que pues, para aquí, como ya por mi trabajo no, no le contesto mucho, pues piensa que no, que no tengo interés en ella y así lo otro. Oye, entonces, ¿quién está preparando el tema de la boda? Supongo que ella, ¿no? ¿Quién está haciendo ella, los preparativos? Ella, mi hermana, hasta mi mamá y mi abuelita. ¿Y tu mamá y tu abuelita están este, acá en México? Sí, están, mi abuelita está en México, pero mi mamá está aquí en Estados Unidos. Bueno, pues entonces vámonos al segundo round. Dile que no has platicado con tu familia, que primero querías platicar con ella, pero que pues ya que le revelaste... Esto de la definición de tus sentimientos este, Pues que le pides que vaya cancelando todo Que vas a hablar ya con tu mamá, con tu hermana Le vuelves a insistir que te perdone Que ha sido una gran mujer Pero pues que has estado reflexionando Y que aparte de todo pues Conociste, porque lo dejaste así Medio en el tintero De que conociste a otra mujer Que pues te está emocionando Y que aparte pues no tiene hijos Y que pues tus expectativas son Mucho más grandes para que con ella, Ok ¡Listo! ¡Vámonos! Las bromitas están en el panda show. Mmm, bromas. Entranza, pandita, buenas noches. Tu jefe es mi pollo. Un saludote para toda la banda. Cambiacerros, en especial para mi niño el gato, de ahí de Zumpango. ¡Las bromas en el panda show! Claro, música. La mejor FM Excelente. ¿Por ¿Qué me cuelgas si no hemos terminado de hablar? Tenemos que cerrar círculos. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. ¿Qué hay, okay, Sam? ¿Por ¿Qué me cuelga? Porque no tenemos nada que hablar, ¿ok? Ya me lo dijiste, no? está ¿Por bien, Ya tomaste tu decisión me por, por eso, no te no me estoy grito, gritando, no pero me me yo, grito, yo no sé tu te pendejo para, no para que estés jugando conmigo. Okay. Pues sí, pero no me... Por grites, eso, pues, yo no soy tu pendeja, no me hables, no me hables de esa forma. estoy hablando, no me lo no hables de eso, esa por por forma. Por eso, pues, ¿qué quieres? Ya me lo dijiste, ¿qué quieres? Pues ya, o sea, que quedemos en buen término. ¿Cómo se va? de qué? ¿De qué? ¿Cómo se va a hacer de cancelar todo? O sea, con mi hermana, con mi mamá. Pues que tú bien que mi mamá iba a para cancélalo allá? Tú, cancélalo tú, tú lo decías. Ay, porque portello. No, nada más es ridículo, y, ya. Aquí aquí aquí no. era el problema de los dos, no no más mío. Por eso por... O sí, yo le digo a mis papás, yo cancelo lo, lo lo del salón. Mira, ya no haga, no es más difícil, de ya. por eso no haga más difíciles como te dije. Pues mi mi forma de pensar era diferente. Por eso, yo por quería eso. algo bien contigo y Por eso fue si pues no no quieres... que no es mío. Solo escúchate, okay? Y está bien, no tienes por qué hacer este cargo de, de algo que no estoy yo. ¿De verdad? Sí, ya, sí, ya mira, va y va y no quiero hablar no, más conmigo. No, salve, por no, por eso. ¿Siempre vas a resolver todo colgando? Siempre como ha sido siempre lo mismo. cuelgas y cuelgas y, y siempre o, lo mismo. ya déjame. Ya, dijiste lo que tenías que decir, tienes razón. No, o sea, que no, o sea, no te has cerrado, hablemos. No, no, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hablar? Por favor, pues hablar, o sea, ajá, yo exacto, no, ya no te, tengo nada que, que hablar dije, contigo, por eso, pues ya me lo dijiste, yo no soy una persona que te apoye en tus planes, dije, es no como siempre como tú siempre no tienes nada, tú no tienes por qué hacerte cargo dicho. De Eres una, no, sí, es... te lo voy a decir, como... yo no te pido nada para ellos, ¿ok? Ya te dije, yo encárgate yo de decirle no a dijo, tu familia, dije... encárgate de contarle a tu hermana y ya, aquí murió todo, de verdad. Como tú lo dijiste en la casa. Pero te lo dije, yo como te lo dije Katia, eres por una eso, gran mujer, pues. o sea, mereces alguien que te okay, que te valore, okay. que que sea como yo no soy esas personas, siempre me los haya he echado en cara o no. Ya, por eso pues si tú lo dices así. Por eso. Por o sea, eso. O sea, o sea, así así de fácil. Ya. Por eso, así de, de fácil. Quieres? Okay, así de fácil. Por eso, o sea, de para de para, para es de fácil. Dejar. Okay, o tienes alguien más o qué? Por favor. ¿Estás escuchando? Okay. Pero yo te lo dije o sea yo no quiero rezar a la misma miseria de antes qué sí, lo que te dije yo no quiero rezar a la misma miseria, a la misma mierda de antes de que no tenía nada y siempre me estaban en cara todo por eso entonces pues, a, pues o sea hacerme cargo de alguien que no que al, alguien ajá qué pues sí hacer cargo de qué pues sí o sea de, de alguien que no me corresponde pues por eso no lo haga ajá pues sí bien para así no siempre buscas motivos para mí pues, echarme la punto pues, sí. para yo no siempre no culpable, te ¿tú? yo no te voy a echar la culpa de nada si para ti no es, no es fácil está bien no te no no lo hagas si no te sientes seguro no lo hagas okay yo eso, si ya no gente, quieres hablar conmigo termino. pues por eso si ¿Por ya no quieres hablar conmigo pues bien. ya dejamos en, en términos buenos por eso pues o si sea, ya no quieres hablar conmigo está bien o sea siempre yo, buscaba no, yo no fui yo no fui la que dijo que no quiere nada fuiste tú Antes de que me, me cuelgues, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se escucha el panda show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Katia, estás en las bromas del panda show! ¡No es cierto! ¡Es una bromita de Isaí! ¿De tu Gordo, que está allí en Virginia! Es así como una bromita de despedida de soltera, amiga. Con eso de que andan medios enojaditos y aparte se nota que van a tener un matrimonio excepcional, ¿eh? Tienen una forma de comunicarse bien primitiva, pero bueno. Hola, Katia, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda? ¿Qué pensaste cuando te dijo que ya no se quería casar? Oh, pues menos me que y no. <risa> Isaí, dile por qué la bromita, Katia. Adelante. No, porque siempre anda diciendo que yo, según, aquí tengo otra o desconfía de mí también. Vas a ver ¿y me la vas a pagar. En la luna de miel, papito No sabes cómo se va a desquitar contigo Si ¿Sí están seguros de casarse que son el uno para el otro? Sí, desde el El día que la conocí, me la indicada. Bueno, ella sí, mucha que... risita y dice que sí Pero el momento de la discusión, hombre ah. wow. Sí, si quieres invitar algo, pandita No, pues más bien a ver si me invitan, ¿no? a ver si quiero invitar algo. Se si asprangan. invítame y yo ya decido a ver si puedo llevarte algo, compadre. Lo que sí cuentes con unos guantes de box porque este matrimonio, no, no, no. Pero bueno, familia, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda madre, pandita. El Panda Show. No es que ustedes sean feos, amigos, sino que el pandita... Es guapísimo. Y tengo a Meli en ese martes. ¿Qué onda, Amelia? ¿Dónde andamos? En la calle. O sea, que andas de callejera trompuda. ¿Cómo es posible? <risa> sí, un ratito. Oye, platícame, ¿para quién la bromita, Amelia? Es para mi esposo, Florencio. ¿Para tu esposo? ¿Ya te casaste con él? Eh, no, me junté. Órale, ¿y cuánto tiempo llevas este juntado con...? ¿Cómo dijiste que se llama? Florencio. Con Florencio. ¿Cuánto tiempo con Florencio? Eh, ya llevamos de conocernos. Casi dos años y cuatro meses juntos. Bueno, año ocho meses. Ok. ¿Años, ocho meses de conocerse y cuatro meses de vivir juntos? Sí. Ok. ¿Y qué bromita le quieres hacer a Florencio, Amelia? Mm, pues decirle que me voy a ir para Estados Unidos, que ya no quiero estar con él. Ah, cara ¿Y eso como ¿Por qué? Mm, porque le voy a decir que ya estoy cansada de que de sus cosas y que yo me quiero casar y él no quiero formalizar, yo quiero tener... Ese... Un hijo con él y que él tampoco quiere y, y que ya me cansé de estar con él porque es bien aburrido. Órale, ¿y es neta todo esto? si ¿Sí es aburridón? Es que no le gusta salir con mis amigas. O, o sea, sea que es ermitaño. Los... Sí, o sea, solamente cuando él dice vamos a salir, vamos a salir y cuando yo le digo vamos a salir, no quiere. Wow. O sea que como mascota, ¿no? Cuando quiere te saca a pasear. Ah, sí. <risa> ¿Y qué te enamoró de él? ¿Qué te enamoró de Florencio Amelia? Ah, pues yo creo que sus palabras bonitas, que ¿sí? Es muy Oye. lindo, es tierno y todo, pero o sea, hay cosas que no me gustan de él. O sea, que cambiar. es buena pareja, pero sientes que, que falta ahí cierto engranaje o cositas que tú necesitas como mujer, ¿no? Exacto. Oye, ¿y él dónde está ahorita? Él está en la casa. Y tú andas entonces, por eso andas de vaga. ¿Hace cuánto ah. tiempo que no tienes contacto con él? Desde las cinco de la tarde. Uy, uh, pues ya pasó un rato. ¿Y qué no te ha estado buscando? ¿Dónde andas o qué onda? Eh, nada más me mandó un mensaje que dónde estaba y te dije que todavía que Estaba en casa de mis papás y que después Iba a ir con un amiga Ok, ¿y dónde estás ahorita? ¿En qué parte De la República Mexicana? Yo estoy en Tula de Allende en En Tula, ok, bueno ¿Cómo tienes pensada tu bromita, Amelia? Eh, pues decirle que le daba las gracias Que me voy a ir para el otro lado Que no tuve el valor de despedirme de él Y que pues ya estoy En la central de autobús Entonces, ¿prácticamente hablas para cantarle las golondrinas? Ya estás en la Central del Norte, en la Ciudad de México, ¿para irte a qué destino? A Monterrey. Soquito, Loki Y está chido porque, bueno, no tienes hijos, no hay algo que realmente te ancle con él, ¿no? ¿no? No. ¿Y cómo esperas que reaccione, Florencio? No A lo mejor un poco tranquilo, porque trata de hablar y ser tranquilo, pero pues no sé en el momento. Bueno, si me lo pintas así como ermitaño Como timidón No creo que tengamos mucha reacción Pero va a ser muy importante tu planteamiento ¿Por qué quieres hacerle esta broma, Amelia? Pues para decirle que lo quiero mucho Ay, Que lo amo a pesar de todo A pesar, de cómo es, a pesar de cómo es Ahí está su chiquilla sí. Bueno, pues vamos a pegarle señores En directo desde el Panda Go Center La diversión está en el Panda Show mm, Bromas Saludos Panda, nos gusta mucho tu programa Acá escuchándote desde Celaya Las bromas en el Panda Show Claro, música Excelente Listo, manija. También puedes seguir al pandita en Instagram. Búscalo como Pandasambrano25. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Me escuchas? ¿Quién habla? Yo. ¿Quién yo? Oye, pues hablo para decirte que... Mira, no tuve el suficiente valor para verte a la cara y decirte que pues me voy a ir. Que ya no quiero nada contigo. ...que hay muchas cosas que nos separan... ...y mira, tú sabes que mi familia no te quiere... ...y pues... ...yo ya me di cuenta que... ...tú no quieres nada formal conmigo... Eh, y, ...y decidí en irme... ...tú sabes que ya una vez intenté... ...irme y... ...me quiero ir otra vez con... ...con una persona que me está esperando en el otro lado... ...aparte... ...no te gusta salir... ...y pues yo estoy acostumbrada a otro tipo de vida que tú pues no me puedes dar. No, pues que te puedo decir, pues si ya decidiste irte, pues qué quieres que haga. ¿Eh? O sea, te vale, como siempre. Pues no, me vale, pero tampoco me voy a acabar la vida. ¿eh? ¿Qué crees? ¿Eh? O sea... ¿Y por qué no me dijiste, no vas a agarrar, te vas? ¿Eh? Pues yo quería avisarte, quería tener la atención, por esos cuatro meses que vivimos juntos, de que pues ya no funcionaban las cosas, o sea, y no te interesa. ¿y ¿a dónde vas? Por tu frialdad, por como eres, por eso me voy. ¿Y a dónde vas? Tú sabes a dónde me fui la vez pasada. Ya estoy aquí en la Central del Norte y ya me voy para Monterrey. Me voy a ir para el otro lado otra vez. No, solo que te vaya bien. O, o sea, sea, nada más así. Sí, y modo no, que vaya por ti y te diga este, no te vayas. O sea, ves por tus cosas que, como sí, eres... Sí, más... O sea... Y tú decidiste irte, no, yo no te corrí. Tú eres la que estás viendo. ¿Cómo puedes decir eso? O sea, tú me alejaste de ti. Yo te dejé en la casa. Te voy si te fuiste. Yo no te corrí. No, a ver, yo ¿Sí? no, Estoy cumpliendo con avisarte por las cosas y la situación en la que estamos, porque no, por es el eso... motivo que yo me voy. Gracias o sea, en lugar de que hubiese tuvieras... ¿Hubieras, hubieras cambiado más temprano porque de ahí estoy aquí encerrado en un cuartito donde no puedo ni salir me hubieras dicho más temprano o sea a ti siempre no te importan las cosas no sí me importan pero a ver si te digo a ver regresate vas a decir no a mi madre no y a decir distinto no si yo me regresara qué es lo que tú me ofreces qué te ofrezco pues ya lo pensaste. no tienes nada que ofrecerme mm, qué te Yo ya te dije que quiero... ...cómo quiero un hombre... ...que quiero casarme... ...quiero salir a divertirme... ...y tú no quieres... ...no te gusta... ...mi no, familia... No. Por, ...por ese motivo mi familia no te No, quiere. pero yo te he dicho... ...si quieres irte... ...vete... ...vete a pasear... ...vete donde quieras... ...yo no te he dicho que no vayas... ...si a mí no me gusta... ...a mí no... ...pero pues a ti te gusta... ...pues ve... ...yo no te estoy diciendo que no... ...yo tampoco te he prohibido que salgas. Pues sí, pero era de pareja... Esto ya no entonces no es pareja Si cada quien va a hacer lo que quiere. Por eso, pero si tú sabes, si tú sabías, desde un principio que a mí no me gusta, pues tú vete yo tampoco te he dicho que no vayas. Nunca te he prohibido que salgas ni que vayas con tus amistades ni que ves. Ve a ver a tus papás. Te he dicho no quieres. Yo no te, yo no te estoy deteniendo por eso. Tú puedes sí, ir. Sí. Yo te dije no quieres, pues no vayas. Ahora ya te vas. ¿Con pues, quién quieres que ¿Con quién te vas? Con un amigo de Miguel ¿Quién es pero, ese puto, Miguel? Tú no sabes quién es Él me va a ayudar para irme Es mi amigo que está en el otro lado y tú lo conoces Bueno, pero Ah, qué él. cabrón, fíjate No, pues está bien Bueno, yo ya este, cumplí con avisarte Mi autobús sale en 20 minutos para Monterrey bueno. eh? ¿Pero ya pa Sí, ya no me esperes porque ya no voy a regresar Ok, yo no te voy a esperar. Haz tu vida, que yo haré la mía y tú para mí fuiste un poco hombre. Órale, oh, con que soy muy poco hombre, órale pues. Está bien. No tuviste la culpa, tú ocasionaste todo esto. Pues sí, no te voy a negar la culpa, tampoco te voy a decir que no. Pues ojalá y la puedas encontrar a una mujer... Buena. Yo Ojalá puedas hablar a una mujer, porque a mí no me haya no decían nada. Pues, no funciona por mí también, yo no te estoy diciendo que no. No funcionan por mí, pues ni modo. Tampoco te voy a decir, ¡ay, no! Regresate, porque yo te prometo. No si te...". te voy a nada, ni te voy a decir, ¿me ves por ti? No de cuenta, tomé una decisión. ¿Ves por porque quieres una mejor vida? Pues está bien. Y no te voy a decir, ni tampoco te voy a... <coughs> te voy a desear nada malo. Cuídate nada más, que te vaya bien. Ojalá y te encuentres una mujer que te haga feliz, que te llene, porque pues parece que yo no, no cumplí tus expectativas. Mira, eso de que encuentres una mujer, no manches, no ando buscando mujeres, ¿eh? no ando sí. buscando mujeres Dios. ¿Sí? Tú siempre pensaste que siempre andaba yo de cabrón. Bueno, creo que aquí eso nos fallamos los mentira, dos por y eh. tú, tú lo acabas de decir fallamos los dos... sí ...y tú eres cobarde... ...porque de y te vas... ...tú y yo creo que somos como el agua y el aceite... Dale. ...te deseo que te vaya bien entonces... Pues a mí, ...yo también te deseo... Mí, ...cuídate que te vaya bien... ...no te voy a decir nada malo... ...yo te le, ...contrario... ...que te vaya bien... ...teníamos planes que de te casarnos... Encuentres otro, ...que te encuentres al hombre que tú quieres... ...y que te quieres casar... ...pues sí, porque uh -huh. teníamos planes de casarnos... ...y mira lo que pasó... Yo te dije que a mí no no me voy a casar. Es mejor parar a tiempo que lastimarnos más adelante, ¿no crees? Pues sí, pues sí, si sí quieres que. Oye, Ay. ¿cómo se esconde el Panda Show? Toda máquina. Fue broma. ¡Fue broma! ¡Es como se escucha, no como se escuda! <risa> ¡Florencio! ¡Estás en las bromas del panda show! ¡Qué patrón panda! Oye, te Ay. dijo, te dijo poco hombre, qué gacho. <risa> Que empezamos hombres. Qué feo, hermano. Oye, me comentaba que eras un poco o que eres un poco ermitaño, ¿no? Un sí, Poco expresivo, ¿qué no? introvertido. ¿Qué crees que sí? No me gustan las fiestas, no me gusta casi, no soy muy sociable. Este, pero pero no es porque sea mala onda, ¿eh? ni porque quiera ser yo ni tampoco soy grosero con los perros, no. Solo me gusta más estar solo, No, y fíjate que eso lo dice Amelia y realmente lo entiende, lo acepta, porque bueno, llevan ya dos años de conocerse, cuatro meses de vivir juntos, pero pues ella también tiene otras necesidades, no se puede así como que mediar, y de repente, pues no solamente la saques con correa, compadre. Vamos a caminar. Pero pues de repente, no sé, vente vieja Vámonos de paseo a algún lado No sé ¿Qué crees que sí? Luego a veces sí salimos Pero ahorita andamos un poquito más Económicamente y no hay mucho Pero sí Mm, aparte el introvertido jodido No puede ser eso. Por eso ¿no? Dijo que sí va a ir para Estados Unidos pues, Que le llegue y hay que mande algo ¿no? Oye, este hace tiempo tuvieron un problema Con algún tipo que vive en Estados Unidos Porque algo así se insinuó No, bueno, que sepan, bueno, ¿por qué mencionaste eso, Amelia? Porque dijiste, eh, comentaste, tú ya sabes con quién dijiste. Ah, con mi amigo, es que él con... decía que yo no tengo amigos, que porque todo el mundo lo que quiere es pasar el rato. El típico machista, o sea, no existen los amigos. Y no existen amigos. Hijo de Calimán, pues Amelia, dile, ¿por qué le hiciste la broma acá a Florencio? Ah, para decirte que te quiero mucho, que te amo y que a pesar de todo siempre voy a estar contigo. ¿Quieres un poco hombre, que no la llenas. <risa> no, no mi amor, bueno, no mi amor, dijiste, sabes que no es cierto. Eso dijiste, eso dijiste. ¿eh? No, no, no, pero no. Pero bueno familia, no? díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. A toda máquina. Panda, ¿eh? Panda Show. De una vez te lo aclaro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. Te quedó claro? Y me voy con más diversión y tengo a Rodrigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, pandita. Buenas noches. Buenas noches, mi amigo Rodrigo. ¿De dónde te reportas? Desde Nueva York, pandita. Ándale. ¿Cuánto tiempo allá en Nueva York, Rodrigo? Poquito tiempo. Tres ¿Cuánto? meses, pandita. Ah, tres meses. Pero, digamos, ¿tres meses que llegaste a los Estados Unidos o que estás en Nueva York? Que estoy en Nueva York. Ah, ¿y antes dónde vivías o qué onda? Bueno, tres, tres meses de que estoy aquí en Estados Unidos, directamente a Nueva York. Ah, ya. ¿Y es tu primera ida allá al sueño americano o ha sido en repetidas ocasiones? Es el primer, la primera vez. Hijo de Calimani, ¿cómo llegaste hasta allá, papá? ¿Chocolatón? Así mero. Oye, ¿y estuvo <risa> complicada la passadation o en él? El... No, nah, nah, con papeles, con papeles, maldita. Eh, eso, eso, eso. <risa> Oye, platícame, ¿para quién es la bromita, Rodrigo? Para Beatriz, mi esposa. Ándale, papá, ¿ya casadito con ella? Ya, casadito. ¿Y cuántos hijos con Beatriz? Tres hijitos. Ok, ¿y ella la dejaste en dónde o está contigo en Nueva York? No, ella está en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. O sea que tiene tres meses que la abandonaste? Así, Mero. Oye, ¿y cuál es tu plan de vida? ¿Cuánto tiempo estar juntando los dolarucos para llevarlos a Hidalgo? No, pues vengo por contrato. ¿Y cuándo vengo se por termina? Y, pues, ya, Mero. Órale, entonces cuando llegue ese hidalgo viene el cuarto chamaco. Bueno, y qué bromita para Beatriz Rodrigo. Quería este que aquí conocí unas amistades, uh -huh. a unas, a unas personas, a unas chicas, son americanas, ellas este Yo le conté a mi esposa y ella se molestó porque andaba buscando amistades... ...que de seguro ya quiero con alguien de ellas. Ah, neta. Luego, luego lo tóxico y lo celoso. Hacerla de emoción. Oye, dónde las conociste estas amistades americanas? Aquí en una empacadora. Ok. ¿Y por qué le platicaste? Digo, está bien, pero ¿por qué? O sea, ¿fue como para hacer plática o...? Pues la confianza que hay. Y mírate, te salió el chirrión por el palito y empezó a reclamarte. Y luego... Y pues tú te le quiero hacer la broma Que pues, una de ellas me propuso Arreglar mis papeles A cambio de que yo tenga un hijo con ella Y yo me casé con ella ¡No mames, ella... Bueno, algo por el estilo Esto está bueno, compadre Oye, este... Tú si pudieras, vas por contrato dices, ¿no? Sí. ¿Y a ti te gustaría, si pudieras, que tus hijos y tu esposa estuvieran viviendo en los Estados Unidos contigo? Ah, claro, por supuesto. ¿Y ella te lo ha manifestado así como, "Oye, viejo, ¿por qué no me llevas o me gustaría ir o algo"? Sí. Entonces esa va a ser el arma secreta, compadre. <risa> Le puedes comentar de una forma muy sencilla que esta amistad que conociste Invéntale un nombre de una mujer ¿Le, ¿le mencionaste el nombre o no? No, no le he mencionado Bueno, un nombre de una gabacha. Vamos a ponerle Kimberly, ¿te parece? Kimberly. <risa> Kimberly Le dices que Kimberly te contactó Que desde la que conociste, que han sido amigos realmente O sea, no es que hayas tenido algo que ver con ella Y Kimberly te está proponiendo que se casen ¿Qué es lo que vas a obtener como beneficio de que te conviertas en residente y en ciudadano? Y te vas a convertir también como beneficio que posteriormente puedas arreglar los papeles a tu esposa y a tus hijos, ¿va? Pero a cambio, lo que te pide Kimberly es que le des pues, unos espermillas. ¿cuándo? Quiere que le des una fecundada, que la hagas mamá. Pero dentro de las condiciones es que durante el proceso que este proceso tardará aproximadamente tres años, tú vivirías con Kimberly, ya que este tú seas o tengas bien tu digamos tu residencia tu ciudadanía lo que tú quieras, pues, ella que va a saber que ya o que ya hayas arreglado, en ese momento ella misma te va a ayudar a pagar toda la documentación para que Beatriz y los tres niños lleguen de forma legal a los Estados Unidos, para que ella pueda trabajar, para que tus hijos puedan ir a la escuela. Y en ese momento, esta Kimberly se va por su camino junto con el hijo que tuvieron ambos y tú te quedas con Beatriz. O sea que un win and win, un ganar, ganar. Okay. ¿Te late? Pero sí tienes que plantearse la chida, compadre. Ah, claro. Usted yo sí me, me suelto y se la planteo chida. ¿Estás listo, mi querido Rodrigo? Listo. Vámonos, porque las bromas están en este Cast to Show. Mmm, bromas. Un saludo, mi pandita. Un saludo para la familia Santiago Ortiz y Santiago Barrera. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Primero la saludas, ¿sí? ¿eh? ¿Cómo estás? Oye, pues, tengo sí, algo que O igual le puedes decir que ya te casaste. O Esa podría ser otra. Lo mismo, pero ya no Ok. Bueno. Bueno. Ah, ¿me estás marcando de otro número? Sí, amor. De otro número te estoy marcando. Dices número desconocido, dije La puso yo. Ah. Mm. Estaba platicando, pero me decidí marcarte. Ah, ¿sí? Porque te, te quiero confesar algo. ¿Qué? Yo, pues, estaba, estaba esperando que pues, que tú ya estuvieras bien y más tranquila y ya parece que ya estás bien y tranquilita. Ajá. Te acuerdas de las muchachas que te dije que había conocido acá en donde entregaba manzanas. Sí. Hay una que se llama Kimberly. Ajá. Y, y me propone un trato, no sé cómo veas, es para el bien de todos, de nuestra familia, tuya, de mis hijos y que estemos bien. Ajá. No sé cómo veas el trato es que ella me da. <coughs> Me arregla los papeles a cambio de que yo me case con ella. Uh -huh. Y la otra, pues, que mientras que dura el proceso de los papeles, que se lleva más o menos tres años en arreglarlos, uh -huh. pues ahí quiere que igual... Ella es casada, pero su esposo y ella no pueden tener hijos y quieren que... que o si quieren un hijo. Quiere que yo ten, tengamos un hijo, ella y yo y uh -huh. sí, pues la, la verdad pues está muy bonita, muy guapa y pues yo lo veo pues por eso de la familia, no sé tú cómo ves? siempre ves que has querido que nos vengamos para acá, tú y yo y mis hijos ¿Mamá? yo creo que es el es el momento que ¿Mamá? estábamos esperando, pero pues ahora sí que lo sí, ves pues ven y divórciate de mí y adelante pero no es que querías arreglar los papeles ¿Mamá, mamá. No, pues yo no. Y si vamos a estar esas, pues yo también. Entonces voy a buscar quien me mis papeles. Va, No es? es un problema. Si tú haces lo no, que pues quieres, es. adelante. No, pues es por el bien de la familia. No, es por el bien tuyo. Pero es de los dos. No, no, no. Yo no, pues si tú quieres, adelante. Porque Ahora, que de hecho, pues bien. yo te, yo Ahora, te mandaría a tele. Dicen, Si yo no te puedo dar lo que tú quieres adelante. No pues sí, sí me lo has dado, pero yo quiero algo mejor para ti y mi familia. No sé. ahora sí que si me gustas ven, te doy el divorcio y adelante. No te pueden arreglar es, papeles si ni es que eres casado en México. Por eso pues ya, ya ya ya ya hablé con un ya hablé con un licenciado aquí. Yo, lo único que quiero pues, es arreglar los papeles de todos y traerme, y traerte para acá, con los niños. Mira, eso mis primos ya lo vieron. No pueden registrar a sus hijos y llevárselos, porque lo único que te van a dar papeles es a ti. No nos hagamos sí. bien. En primera, yo, sí. en segunda, si tú quieres hacer tu vida adelante, créeme, no. yo te dije, te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Si ya no eres feliz conmigo adelante feliz con alguien no, más y no me pongas suprescito no. que tus papeles que esto que el otro porque eso no me lo trago y tú no sabes qué va no pero yo te lo estoy para diciendo así papeles que... necesitas venir a divorciarte de mí o si quieres te tramito el divorcio y, pues adelante digo sí, que lo no, estoy haciendo sí. por la familia no no que no te confundas yo lo estoy haciendo por el bien de todos para que salgamos de todo lo que estamos viviendo ya no pues mira sabes qué Si tú quieres salir yo, como te dije yo, lo único que quiero es que me falles todo lo que tú debes a mi nombre. Y si te quieres quedar allá, si quieres hacer tu vida y si quieres que todo, adelante. Escúchame, es, pues, es por el bien de todo. Es por el bien tuyo, de todos, ¿no? Sale. Es que no me has entendido que es un trato, no es un trato. Ah, entonces yo te la pongo bien fácil, ¿va? Voy a arreglar mis papeles y me voy a vivir con un cabrón y luego ya... Te digo dale. que es una pareja que no pueden tener hijos y tienen un hijo nomás. No Órale. Está bien. Ay, ¿cómo veas tú? ¿Cómo veas Acá al trato le dicen win and win. Ay, ¿cómo veas tú? Ay, ¿cómo veas tú? Dale. A ver, mujer, ¿no quieres venir a Estados Unidos por la puerta grande y estar acá conmigo y con los niños? ¿Te conviene a ti? No, nos conviene. A todos. A ti no, a tus hijos. A ti, a ti. Va, Yo, cuando guste venir y <risa> divorciarte. ¿Por qué, siempre, o ti? ¿Por qué siempre estás con tus celos? ¿Por qué siempre te cierras? Piénsalo no, por el pues, futuro. A ver, a, ver, no, no, no, no, a ver, tú haz lo mismo. Tú haz lo mismo, ¿va? Cuando tú estés dispuesto a hacer lo mismo, lo hacemos, ¿va? y si no estoy como otros días y no estoy diciéndote, si no estoy, que eso era, si no escucho, estoy pensando como otros, si, por eso digo, si no si no se puede, pues mejor nos separamos, como dices tú. Me voy a México, nos divorciamos, pues ya. Sí. Regreso para acá. Sí. Yo quiero hacer las cosas bien para que tú y mis hijos estén bien. No, yo por mí, mira. Créeme que tú sabes y lo sabes muy bien. Yo ya no confío en ti, ya no creo en ti. Ya, ya, ya, ya, ya. Yo, yo sé que tú, tú dices que todo lo sabes, que tú eres muy chingona, que tú puedes y lo haces y todo. Tú te subes para todos y la oportunidad. Por eso, si le quieres hacer, hazlo. Dale, no, hazlo, por mí no hay ningún problema. Es lo Haz. que no me gusta ti, Que piensas muy abajo, muy pequeño y siempre te aferras a algo que no puedo hacer. Sí, siempre pienso en algo muy pequeño. Oh Dios. Tengo una mente muy cerrada. Yo creo que por eso sigo contigo, ¿no? Porque si yo pensara en grande, ya me hubiera ido a otro lado. Yo ando viendo o sea, todo para ver que tú estés bien, estemos juntos acá y no me valoras, no haces, no valoras lo que estoy haciendo por ustedes. Está bien. Es que tú también gusta que te estoy diciendo las cosas como son. Tú siempre me dices que yo ando con alguien, que me inventas mujeres y todo ahora te estoy hablando de, así que frente y de, no, de frente, pero claro, pues como te digo, si yo anduviera de cabrón, tú ni cuenta te darías. Eso crees tú, porque tú lo sabes bien, que me digas o no me digas, yo lo sé. Yo no, lo quería decir, pero pues estabas mala y estabas en eso, pues tú ya estás mejor y... Ajá. Qué diferencia hay entre Kim Kimberly y tú. Una cosa es que vayas a arreglar o quieras hacer lo que tú quieras hacer. Otra cosa es que estoy regando cosas o me estoy diciendo cosas. Y ahorita sabes que no me puedo alterar ni nada. Por todo eso mismo te lo estoy, te lo no, estoy eso, Todo lo que tú me estás diciendo, lo estoy tomando con toda la tranquilidad del mundo. ¿Sale? No hasta que me estés comparando. Por, por eso favor. te estoy diciendo que si yo estoy tranquilo, tú estás tranquila, por eso te lo estoy planteando, porque estamos tranquilos los dos. Uh -huh. ¿Cuál en otra ocasión? Ya nos hubiéramos agarrado del moco, como siempre, hasta diciéndonos de cosas. Eso sí. Yo pienso muy pequeño y tú piensas en grande. Adelante. Mira, cuando yo... Yo cuando vea... Escúchame. Sí. Que vea ahorita... Ahorita, escúchame. ahorita yo voy a ir al... En unos días de subir al consulado y te va a llegar una notificación a ti. Y qué? Cuando llegue la notificación, uh -huh. ahí vas a ver cómo, cómo es el panda show. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! <risa> ¡Bienvenido, paisano! Bien. Hola, Betty. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué? Oye, se ve que tienen una relación linda, preciosa, bonita basada en el amor, en la confianza, en el entretenimiento, en la en la camaradería. No, hombre, qué bárbaro. La paciencia. No, hombre, está cañón. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes, Betty? Casi 15 años. ¿Y si sí, de verdad ya te tiene hasta la mouse o qué onda? ¡Sí! tal? ¡Locos, güey! ¿Por eso te pusiste feliz de que fuera a chambear allá a Nueva York? ¡Sí! Dije, ¡guau, wow, ¡wow, ¡Hasta que me libré de él! Oye, ¿y qué te debe dinero qué onda? Sí, un chingo Puta, pues no manches, de lo mandaste a camellarle para que te pague, ¿no? Exactamente Bueno, pues Rodrigo, dile por qué le hiciste la bromita aquí a tu esposita Beatriz Mira amor, la hice porque yo sé que tú eres algo tóxica y pues, la verdad Pero si Pero Pero si a Pero si de Quiero que sepas que te amo y que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y tú sabes, por este momento que estamos pasando, y que siempre voy a estar contigo, aunque no esté contigo ahí, pero moral y todo lo que se pueda, voy a estar ahí contigo. Fíjate que yo para pensé, yo pensé, y bueno, creo que te lo expresé, que en estos tres meses yo suponía en realidad de que los dos estaban ansiosos de... <risa> Hasta te dije, cuando regreses a México van a ser el cuarto hijo... Pero no... O sea, se nota que están porque tienen que estar, pero ya el amor y la pasión ya... Fue. ¡Adiós! ¿ver? Oye, ¿por qué te pusiste celosa cuando te comentó que conoció ahí unas gabachas? No, es algo normal, es como si yo le dijera a él, ¿sabes qué? Pues voy a arreglar mis papeles, dame chance, voy a ir a ver a otro cabrón. Pues que... A ver, pero no, no, no, no. Él, él pensó en la broma porque él te comentó, no sé si hace días o semanas, que había conocido unas americanas, ¿no? Uh -huh. Y tú ahí te pusiste, ay, sí, de seguro andas ahí de cabrón y que mira. Y... ¿Por qué? Porque todas las mujeres somos tóxicas. Bueno, bueno. Pero yo creo que tú te llevas el título, Beatriz. ¿Por qué? Y aparte de tóxica provinciana. ¡Pum! ¿Por qué? A ver, por... Si sí, es que luego, no. luego, mija, cuando te hace el planteamiento... Ay, no, entonces yo me voy a conseguir uno, vas a ver que mira... O sea, luego, luego aplicando la ley del ojo por ojo... Claro. Está cañón Qué bonita familia En fin Rodrigo en Nueva York Betty allá en Hidalgo Dígame cómo se oye El Panda Show A toda máquina el panda Show, panda Show. También puedes seguir Al pandita en Instagram Búscalo como Panda Zambrano 25 ¿Qué onda Gabo? Buenas noches Buenas noches Panda ¿Cómo andas Gabriel? Muy bien, aquí mira, este escuchándote. Eso qué bonito. A ver Gabriel, platícame tu cargadita. <risa> pues mira, este, yo hace unos dos años que me separé de la mamá de mi, de mi hijo, no me y digas. No, Sí ¿Y por y este, qué? Pues porque era muy, muy manchada conmigo, era muy encajosa y, y aparte pues le caché algo por ahí. Sí, ¿Qué? Sí, sí. ¿Te salieron cuernitos? Pues, pues algo parecido. Eh, pero qué mensajes chismes pues eh. mensajes y, y pues la veía ya, ya ya ya empezaba a ver diferente conmigo y pues sí como wow. a la semana pues ya vi que ya tenía otra persona después de haber wow. y el... vivían juntos en ese momento sí vivimos un año juntos y ya después yo viví un año solo en el okay pero pero en el... yo me refiero a ese momento cuando pues, te das cuenta de que ¿Estaba su corazón este, ocupado por otra persona? Sí, de hecho sí, sí vivía con ella. Ok, pero mencionaste que tienen un hijo. Sí, un hijo, un, un niño de, de cuatro añitos. Ah, entonces en ese momento ya existía el niño. Sí, él ya existía en ese momento y, y, y bueno, fue por también de las causas de las cuales... Pues todo se todo se fue evaporando, ¿no? La relación se fue decayendo. Ándale, se fue evaporando. Mira la dominguera, <risa> papá. Ah, bueno, sí, sí, sí, sí. bueno, mi mamá y, y mi papá pues, siempre me dijeron, ¿no? De la persona que era, este, cómo era cómo me trataba y, y pues de, de las personas, ¿no? Que a lo mejor y, y, y andaba, ¿no? Porque pues yo le decía a mi papá, pues mira, me hizo esto, ella este, eh, eh, me sacía con otras personas y pues mis papás, mis papás me decían, no, pues mira cómo te están poniendo los cuernos y, y, y todo este, pues, ¿crees que es tu hijo el, el niño que tiene? Ah, neta, o sea que lo en ese momento pusieron en duda de que era tu hijo? Sí, es precisamente por eso también que quiero hacer la broma, ¿no? Hacerle Hacerle, pues, pues saber Ay, de que... Pues, ¿de qué se trata pues, la broma? Ya me estás espantando, Gabriel. Sí, pues, le quiero decir de que eh, hace dos semanas, fue la última vez que vi a mi hijo, uh -huh. y le hice una fiesta de cumpleaños. Entonces, okay. le voy a decir que, que le hice una, una prueba de paternidad eh, a escondidas de ella, porque, bueno, este, ya mis familiares me, me, me estaban poniendo otra vez en duda de que si viera mi hijo, ¿no? Entonces, le voy a decir que, que salió negativa la, la, la prueba. Eh, o sea, le vas a decir que prácticamente Que confirmaste que el hijo no es tuyo Sí, es mío. Ay, Gabriel, está buena la broma Pero a ver, eh, ¿cómo se llama la mamá de tu hijo? Se llama Jennifer Ok, ¿cómo es la relación con Jennifer actualmente? Actualmente, pues, digo, hace unas semanitas Tuvimos unos percances Pero bueno, ella me manda mensajes de, Sobre el niño Y pues yo también le pregunto sobre el niño Entonces digamos que es una relación cordial Nada más mm -hmm, sí Sí, por el niño nada más No podemos decir que son amigos No A ver, y aquí me viene la pregunta importante ¿Por qué quieres hacerle la broma a Jennifer? Pues porque quiero, quiero que sepa que, que siempre voy a estar para mi hijo Que a pesar de todo, pues él, él siempre me, me va a tener, ¿no? Y, y puede contar conmigo para él, para lo que sea Independientemente ah, qué bonito. de que con ella, ¿no? Qué bonito, pues pero no es que una broma bien. porque tengas la duda Oh. No, no. O sea, obviamente pues yo sé que es mi hijo. Y cómo lo sabes? Digo, porque ya lo que nos has platicado, bueno. Porque <risa> <sabe> <risa> ¿Quién más te sí. decía en su momento de que, de que el niño no se parecía o que no era tuyo? Porque eso me llamó la atención. ¿Quién te lo decía? No, porque le contaba a mi a, mi, a mis papás de, de que luego estaba con otras personas o Ajá. los mensajes que le que le llegué a ver, no, les contaba, pues mira, este. ...pues está platicando con tal y con tal... ...una que no veo que ya tenía... ...entonces mi mamá pues me decía... ...pues duda que es tu hijo... ...porque pues si eso te hace... ...imagínate que no debería haber hecho... ...de haber hecho antes de, de tener al niño, ¿no? Ok, ok... ...no manches, pues ya está... ...entonces hace dos semanas... ...este, hiciste una fiesta de cumpleaños... ...le vas a decir que hiciste... ...o que tomaste muestras... Hablando en plural, si te pregunta, sí, sí, sí. le dices que llevaste un hisopo, que tomaste cabellito y que mandaste a hacer y que tu familia te apoyó, ok, porque okay. existió sí, la duda y que hiciste una prueba de paternidad múltiple. Digo, la neta, eso no existe. Me lo estoy inventando, ¿ok? A lo que voy. Que le hiciste una prueba eh, con el hisopo y también con el cabello, que checaron en la ADN y que por eso lo hiciste múltiple. Porque no querías ninguna duda sino tener los las pruebas en la mano y salió negativo está bien, muy bien entonces ya le puedes decir, oye, ¿por qué me mentiste? no quiero pelear, solamente quiero aclarar sabes que yo amo a mi hijo este, yo ahorita he estado pensando, mis papás están bien enojados eh, ¿cómo se lleva ella con los papás? pues muy mal Este, eh, de hecho no, no no los puede ni ver porque por lo mismo de ese problema que tuvimos ¿cómo se llama de tu hecho, jefe? Eh, Antonio ¿Y tu mamá? Ana Berta Oye, ¿y tienes más hermanos? Eh, una hermana De eh, años Oye, ¿y cuando vivieron juntos Jennifer y tú Vivían en casa de ella, en tu casa no, o aparte? De hecho, vivíamos al lado de su casa Al lado de su casa rentan unos departamentos Entonces, por no querer tener problemas con su familia Pues yo me fui a vivir con ella al lado de su casa Donde rentan departamentos Ay, ok Entonces se lleva muy, muy, Yo, muy mal de, de hecho, bueno, eh, en redes sociales, pues luego publicaba nuestra relación y, y fotos de mi hijo Incluso amigos me decían, no, pues ¿sabes qué? Pues, ¿qué tal y no es tu hijo? Porque pues ni se parece a ti Y habían amigos Ay, Gabriel, pues, también... entonces solamente no te lo decía papá y mamá, sino también los no. amigos decían, oye, sí. ese no es tu hijo? Sí, también me decían los amigos Oye... A ver, Gabriel, según tú me estás comentando y creo que va a un trasfondo y un mensaje bonito en el cual le vas a decir, oye, pues no funcionó nuestra relación, siempre voy a estar para nuestro hijo. Sí, claro. Pero a ver, si de pura casualidad, porque esto es una broma, y ella te confiese y te dice, pues sí si no es tu hijo, ¿te has puesto a pensar que puede pasar eso? Pues no, pero pues sí, sí. Pues ya ni modo, ya qué hago, ya tengo al niño. Yo no, espérate, traer. no, no, no, espérate, si sí lo tienes que poner en una balanza, ojo. Creo que ese es un porcentaje muy mínimo. Pero existe la posibilidad, porque si me comentas que tus papás, las amistades en redes, por ahí te decían en su momento, el niño no se parece, no es tu hijo, tú me dices que no tienes duda. Eh. Pero bueno, si sí, recuerda lo que dice el dicho Que cuando el río suena Sí, claro Pues a lo mejor sí. por ahí pasó algo Por eso es pues que es, me llama la atención y te hago la pregunta Pues esperemos y no Esperemos y no sea la ocasión Y pues, pues yo estoy bueno, consciente de que, de que sí es mi hijo Bueno, pues listo pues vamos a marcarle si te pregunto en cualquier momento y de dónde me hablas o tiene duda pues le dices del teléfono de tu papá ok vámonos señores en directo desde el Pandacool Center la diversión está en este que tu show mmm bromas buenas tardes pandita te marco porque quiero mandar un saludote para allá para el tramo de la 85 para ser más precisos en la población de Mamulique al centro Cachimbero por ahí donde radica toda la colegancia de la 57 saludos cordiales de pandita y buena tarde las bromas en el Panda Show Excelente. Oh, Dios, a ver cómo reacciona estoy. Vives con tus papás, ¿verdad? Con mi papá nada no, más. Okay. Jenny, eh, no sé si recuerdes que hace unos días, este, le hice le dice la asusta a Mateo. Ajá. Y este, y lo que pasa es de que, pues, mi mamá, Yo tuve una conversación con mi mamá de, de sobre el niño, de De, pues los problemas que teníamos antes de que si se parecía a mí no o no, entonces este pues fue su su cumpleaños y y el niño se cayó, entonces se eh, abrió un poquito la boca y con un hisopo le, le traté de limpiar, entonces mi mamá me dijo pues sabes que este pues ya con eso pues podemos hacerle una prueba de paternidad, eh, yo le dije pues que pues que sí no, entonces fuimos al apenas a, la, a los a los laboratorios y sí. pues llevé las pruebas y, y los de la los, los de la y, bueno, y bueno también les llevé una sí. un, un, una una prueba de cabello le le quité tantito cabellito porque sí. bueno hay una una prueba doble entonces este para corroborar no más si si si es mi hijo entonces ah, ya no, sí, yo, pues. ajá y luego qué pasó qué y entonces Pues no quiero pelear ni nada, no na nada más quiero saber por qué me mentiste todo este tiempo. La prueba salió negativa. ¿Puedes decirlo, Gabriel? ¿Cómo? Es pendejo, mamá, qué pedo, que vivías tantas que te meto, qué pedo. O, o sea, te sigues burlando de mí, yo solamente quiero platicar. ¿Con qué quieres platicar? ¿De quién va a ser un contante sin decir? Pues, no, vamos a pues, no, pues nada más este, tontito, quería saber y, y, y, y, ver, y, y ver cómo le vamos a hacer con Mateo, ¿no? Porque bueno... Sí, ¿Qué vamos a hacer, ¿Dónde? Si que no es tu hijo, pues ya déjanos en paz, güey. Pues es que la prueba salió negativa, mujer. Está por eso, güey. Entonces, no es tu hijo, déjalo así. Ya no nos molestes, ya no nos busque, No es tu hijo, tiene razón. Pero no es para que te sí. molestes. El molesto a debería ver, ser yo. A ver, a ver, a ver. No es tu hijo, no se parece a ti, no son sangre. No molestes, entonces. Si dices no. que tu mamá... Tu mamá y sus si ideas paradas, es que siempre anda metiendo de que le hiciste... ¿De que le hiciste eso a Mateo? Mira, Ma Mira, Jennifer, dejemos a un lado a Mateo. ¿Podemos hablar como los papás de él? No. ¿Te puede o no? ¿Para qué, güey? Si no te has hecho responsable nunca de Mateo. Quiero saber el por qué. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Si yo siempre, te... bueno, lo sé todo para ustedes. ¿Qué? Pues sí, quiero saber el por qué. El ¿Por qué todo este tiempo me dijiste que Mateo era mi hijo? O sea, yo lo voy a seguir creyendo como un hijo, pero ¿por qué me mentiste de esa forma? Estás loco, baby? De hecho si ¿sí te acuerdas cuando la la la mamá de Katia me ponía en Facebook de que pues no era mi hijo de que le hiciera una prueba prueba de paternidad si ¿sí te acuerdas no ah, qué buena que no se parece a ti solamente te pido que te pongas en mi lugar y, y me aclares no porque sí aparte ya mejor me seguro pues que, la que la no la quiero la... pelear y, y mis es, intenciones son buenas mejor, o sea, mejor otro otra persona se. Se preocupa por tu hijo, que tú ya cuánto tiempo vas y no vienes a verlo. Pues sí, y y yo lo sé, pero bueno, también. Si que, antes, pues de la tía más molesta ya en paz. Pero es que yo no quiero estar peleando, Jenny. ¿Y quién está peleando? Pues tú te estás exaltando. Pues es que te paras nada ¿no? es que dices lo de todas, está más eh, eh, nada más marcas para estar molestando. No, no, no, no. Mis intenciones no son esas. El que debería estar molesto es, bueno, soy yo porque pues, ¿Muy todo ¿por este qué? tiempo, ¿Por qué? o sea, todas las cosas que el niño consume se las compra mi mamá y yo. No, pues, es que la, pues es que la prueba me salió que que que, que es, ¿Qué es negativa. Si ¿Quieres el si agua llegar? Según la prueba hace dos semanas. ¿Y tú desde cuándo no lo ves y no te haces responsable? Bueno, te la voy a hacer llegar. ¿Qué te, no te llegar? parece? La, la prueba te la voy a hacer llegar. ¿Qué te parece? Y a mí qué me importa. Pues si dices que no es tuyo, pues ya, ni modo, ya dejame hijo, ya no nos molestes. Al final pues de si yo quiero arreglar bien todo. Si es, a final yo final arreglar bien todo. Sí, si es, sí, si es, estoy 100% segura que es mío, entonces... Ay, Jennifer. ¿Y dices, no, ver, pues es que sí, yo si, pues es que ¿por dices, si de onda, ¿Y imagínate no cómo me siento. ¿Y a mí que me importa cómo te sientas? Ya te dije, ya tiene mucho que no me interesa cómo te sientes Pues yo sabía que lo que me importa es cómo hace sentir a mi hijo. Y eh, aparte, él siempre anda preguntando por ti y a ti te vale. Y es que siempre ha sido una mentirosa. Y tú, bueno, para nada. Bueno, a Mateo, déjalo a un lado. Estamos hablando sobre oh. ti también. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya a mí lo único que me interesa para hablar contigo es de Mateo. De otra cosa, ya no. Entonces, ¿cómo voy a dejar de lado a Mateo? Si me estás marcando para decirme que no es hijo, ¿entonces? Pues con eso ¿A de que me quieres? fuese infiel. ¿Qué, pues, ¿Qué quieres que Entonces, piense? ¿Entonces a quieres llegar o qué? A ver, si no es tu hijo, ya no es tu hijo y punto, ya, ¿qué quieres hacer? Pues con eso de que ya, bueno, te conseguiste otro, pues, ¿quién sabe? Y otra persona es su papá. Eso, eso, otro que se preocupa más por tu hijo que tú. Pero yo me preocupo por mi hijo. Él oh. es otro que está ahí de arrimado. ¿Arrimado? Sí. Él no vive aquí, él vive en su casa y trabaja. Arrimado, ah. tú que estás ahí con tu mamá todavía. A, a, a donde quiero llegar a, de rentaba. todo esto Jennifer que por etal... eso entonces va lo empiezas a meter porque él ya renta solo y todo y tú y tú qué has hecho Por eso yo ¿Por yo, eso? yo por eso yo lo único que quiero es arreglar esto Jenny. Pero arreglar qué güey si dices que no estoy qué molestas no bueno, es que dice ya punto ya llegale O sea, de pues después, ya no hacer... a ver ya viene con Pues ya sabía que Yo ¿Con tus 200 pesos cada 20 días, cada 15 días, cada mes, ya ya con eso te sentías con derecho? No, no es eso. ¿Y no, tú es que no, porque que siempre precisa, cuando estaba no, contigo agradece. tú sabes cómo... No, no, no, no. ¿Eso lo no, hago no, tú... por él, no por ti, eh? No, tú sabes que, que cuando estábamos juntos, pongo <risa> le compraba y hasta aquí, hasta aquí ah, llegó a tocar. Ah, bueno, entonces, ¿necesito estar contigo a fuerzas para que le compres y te haga responsable o cómo? Pues, pues pues, 200 pesos cada 15 días pues, para ti, pues son, son buenos, ¿no? ¿Qué? 200 no, pesos cada no 15 pido, días no, para son no, buenos, ¿no? Yo ya no te pido nada porque mis, mis papás me apoyan más que tú y ellos son los que le están sacando adelante a Mateo conmigo. Tú no pues 200 pesos no sin tiempo. ser el papá es buen negocio, ¿no? No creo. ¿No? no. Es más, prefiero que alguien que le da amor a que le dé dinero. Hagamos una cosa. No, pues ya sí ya estamos entonces, dices que no es hijo? yo no sé qué. En buscas, este ¿no? momento te voy a mandar por WhatsApp las pruebas. Mándame lo que quiera, de todo lo que tengo bloqueada, no me estás molestando. Por algo te bloqueé. Ya X, ya no quiero saber. Y ahí, en el, mensaje, y ahí de en el mensaje, eso. y ahí en el mensaje te voy a poner cómo soy el panda show. A toda máquina. Fue broma, fue broma. <ríe> ¡Hola, Jennifer! ¿Mierda? ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¿No te da, ver ¿no te da vergüenza que te pidi? Oye, eh, definitivamente los trapitos al sol de ambos lados, cañón, ¿eh? ¿Sí, ¿verdad? ¡Hola, Jennifer! ¿Cómo estás, muñecota? Buenas noches. Buenas noches. Yo le pregunté a Gabriel, digo, me platico los antecedentes, que son muy personales. Obviamente que ustedes se conocieron, se enamoraron, eh, tuvieron al hermoso Mateo, según acabo de escuchar. Y bueno, pues fracasó la situación, por lo que haya fracasado, ¿ok? Pero pues hay un reencuentro, él está conviviendo este con su hijo. Hay reclamos de los 200 mugros pez quincenales o cada 20 días que le va y él te quiso hacer esta broma porque pues por los antecedentes que tú misma ya conoces los chismes, los diretes yo le decía ¿por qué quieres hacerle la broma? y él te va a decir por qué la broma así que adelante Gabriel Muchas gracias, Estefana. Pues la verdad es de que hemos tenido problemas, eh, muchos muchos alterados, y pues lo único que quiero es que... ¿Muchos sepa alterados? Que para ¿O sea, muchos muchos se han enojado como cómo? Sí, no, no, no, no. O sea, me refiero a muchos problemas que, que, que han ah, sido altercados, alterados. altercados, altercados. Ah, okay. Altercados, exacto, sí, perdón. Okay. Okay. Y, este, ah. y pues hemos tenido esos problemas y quiero que sepa que siempre cuesta para mi hijo. Y, y que lo quiero mucho, lo amo mucho, independientemente de si ya tiene otra pareja o no, pues que seamos un equipo para él y, y pues le echamos ganas, ¿no?, pues por Mateo. ¿Y qué le quieres responder, Jennifer? No, no que, sí, que lo que está diciendo, que lo cumpla. O sea, que no mande 200, que mande 300. <risa> Oye, Jennifer, que, mande, o sea... que se haga responsable y que no se quiera andar luciendo cuando, cuando no ha sabido ser padre O sea, ¿neta entonces no ha sido buen papá? Cuando estábamos juntos, sí, pero pues desde que ya me separé de él y como que ya no se sé quiera ser responsable del niño hasta que pues prácticamente lo obligaba a regresar con él para hacerse responsable. Wow. ¿Qué edad tienes, Jennifer? Que, ¿Qué edad tienes? Yo, 23. 23. ¿Y tú, Gabriel? 25. 25. No, hombre, es que bien, chavos. Y aparte ahí... Los chismes, los comentarios, los papás. Hijos, si sí la tienen complicada, nada más que piensen en Mateo, porque si no. Oye, oye, Jennifer, ¿y te puedo hacer una pregunta y me la contestas honestamente? Jenny, este Gabriel si ¿sí es el papá de Mateo o no. Nada más respóndeme sí o no, punto. Pues sí. Pues, pues sí Oye, ¿y realmente lo amaste? Ah, sí ¿Y qué pasó? ¿En qué se perdieron? ¿Las familias? Mm, pues también ¿Los 200 mugrosos pesos? <risa> ¿Qué pasó? Pregúntele no, no, te, te estoy preguntando a ti todo. No, te estoy preguntando a ti Es irresponsable mm. ¿Te aburriste de comer huevo con chorizo todos los días? No, bueno, bueno de hecho, de, de, de, de hecho, sí, diarias comíamos muy bien. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué comían? Pues todo lo que se le antojara, comíamos. ¿Y qué se le antojaba? ¿Qué se te antojaba, Jenny? Riata, ya es bien tarde. Bueno, ya me voy. <risa> este, pues, Jennifer y Gabriel, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Panda Show, Panda Show.